Etimològicament, la paraula esquizofrènia vol dir ascensió de la ment, però aquest és un concepte difícil d'entendre per la majoria dels mortals, per això cal interpretar-lo com una dissociació entre la realitat de qui pateix aquesta malaltia i la de la resta del col·lectiu que té la sort d'estessar. L'important, més enllà de les definicions, és tenir una ferma voluntat de no estigmatitzar la persona que pateix aquesta malaltia devastadora, perquè els malalts d'esquizofrènia tenen dos problemes molt greus, la pròpia malaltia i el rebuig de la societat. Cal recordar que un 1% de la la població mundial que la pateix, pot ser sense ser-ne conscients, són un amic, un veí, un familiar que n'està malalt i algun dia podria necessitar la nostra ajuda. Segur que serà molt més efectiva si ens hi acostem sense prejudicis, pors ni rebuig. I per fer-ho és important parlar-ne sense drames ni efectismes, el que intentarem fer avui a l'obertament, programa en el que tenim la voluntat de portar una mica de llum i trencar tòpic sobre aquesta malaltia. El programa d'avui el centrem en l'esquizofrènia i per fer-ho parlem d'un documental produït pel reconegut director de cinema Julio Medem qui va decidir apostar per aquest documental titulat 1% Esquizofrènia per la importància del tema i motivat pels seus interessos per la psiquiatria. I és que pocs coneixen que abans de ser cineasta, Medem va estudiar Medicina. Acabo la carrera de Medicina y tengo que especializarme. Decido, perquè ja bueno, decido, però en poco temps. ¿eh? que no lo voy a hacer porque me daba muchísimo miedo realmente ser psiquiatra por la esquizofrenia. Fue una enfermedad que me producía un pánico especial. La realitat és que la poca que expressa Medem cap a aquesta malaltia és compartida per la gran part de la nostra societat, el qual provoca que les persones que pateixen esquizofrènia hagin de patir també en moltes ocasions els rebuts de la gent i ser tractats amb prejudicis. El valor d'aquest documental està precisament en la seva capacitat per fer arribar a un públic global una malaltia que encara avui provoca molta por, prejudicis i rebuig. Julio Medem va proposar a Ion Hernández, amb qui va treballar la pelota basca, la realització d'aquest documental sobre l'esquizofrènia després d'arribar-li una carta personal. Em escrivió una mujer, una mujer una psicóloga, que se llama, se llama Isabel Díaz, va al i entonces, bueno, ella pues, conocía mis películas, ella entendía por mis películas pues, que yo estaba cerca, de alguna manera, de los trastornos eh, psíquicos, También ella sabía que yo había estudiado medicina para ser psiquiatra, que era médico, pero no psiquiatra, porque lo, en fin, todo eso ella ya, ya, ya lo sabía, pero sí le pareció que, que, que podía ayudarla, entonces me plantea a ella que lo que está haciendo es eh, terapia con caballos para esquizofrénicos, su hermano es enfermo esquizofrénico, y entonces pues en ese momento a mí se me ocurre hacer un documental, entonces llamo a Joana Hernández, que había hecho conmigo eh, algunas entrevistas en La Pelota Vasca, i, entonces le propuse eso, que hiciera les entrevistes y luego aparecería yo, hacer la, pues, la parte visual. 1% Esquizofrénia aposta estèticament per la simplicitat per aconseguir un missatge més directe. Diverses persones expliquen davant un fons abstracte la seva visió o experiència amb l'esquizofrènia. Malalts, familiars i terapeutes ens intenten definir una malaltia que afecta a més de 52 milions de persones a tot el món i que segueix sent una gran desconeguda. El sujeto tiene una crisis aguda donde empieza a ver que le quieren matar. Es que huye huye porque no sabes de qué, sabes que te están persiguiendo en realidad no. A lo mejor estaba en mi cama y se me llenaba la habitación de rayos de energía y me tiraba por el suelo, iba ahí como Rambo por el suelo arrastrándome y me metía en la cama de mi madre. y Creía que me perseguía el demonio, se, se me metió eso no, una cabeza. El documental ens mostra sense prejudicis el silenci dolorós en el qual viuen els seus esquizofrènics. Les seves ansietats, les seves pors, els seus problemes quotidians apareixen davant la càmera amb uns protagonistes que ens expliquen la dificultat que tenen per controlar la seva ment. Sabia clar com me passava dintre de mi. I un dia que li dije a mi jefe que que no respondia de mis actos. Me sentia nervioso. Y decidí encerrarme en casa. Tenía problemas en los trabajos, tenía problemas en casa, y en el trabajo más importante de mi vida, decidieron echarme ya porque, claro, estaba en un estado yo que no era muy normal. A todo esto es que nos va a ver enfrentar Yone Hernández, directora de 1% esquizofrenia que tenemos al otro lado del teléfono. Yone, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues muy contenta con la respuesta que está teniendo este documental que es empezó como un proyecto muy pequeñito con un carácter pues muy muy íntimo cercano y estamos un poco incluso sorprendidos porque tanto los medios como el público nos han repetido que gracias por, por hacer esto que es necesario uh -huh. porque cuál era vuestro objetivo inicial a la hora de comenzar con ese documental? Pues no teníamos realmente ningún objetivo concreto. Fue más que nada una iniciativa una iniciativa de Julio. Una persona se acercó a él, le dijo que tenía un problema con la esquizofrenia a título privado y él dijo le pidió ayuda y Julio le dijo, yo puedo ayudarte por cómo soy haciendo un documental. Y como habíamos trabajado juntos en vasca me dijo, bueno, yo creo que ya es hora de que arranques y me y me lo encargó teníamos una, una idea de hacer una cosa pues de entrevistas, pequeñita y contar. Uh -huh. Y es pequeñito, pero parece que lo que se cuenta pues llega, y eso está muy bien. Me gustaría me explicaras cómo nace la idea de hacer este documental, pero eh, en el sentido de, de otra de las vocaciones de Julio Medem, que ya descubrimos hace tiempo porque lo explica normalmente, y es la psiquiatría y esta relación con el cine que, que, que une al director de cine con con el psiquiatra, ¿no? Pues mira, eh, en el fondo, Julio, a la hora de presentar el documental, lo dijo. Él es médico y luego se especializó en psiquiatría. Cuando vio a los enfermos que padecen esquizofrenia, o a la gente que parece esquizofrenia, él dijo que se iba a dar se dio cuenta que nunca iba a poder cuidarlos. Entonces, Juan me dijo, hazte un documental porque yo tampoco puedo dirigirlo, pero de alguna manera él siempre está ahí, siempre le interesa este tipo de temas, siempre... Están en sus inquietudes, aunque él no haya ejercido de psiquiatra, no haya estado detrás del docu a nivel dirección, siempre estaba ahí de otra forma, ¿no? con un mm. interés manifiesto. ¿Y cómo están tratados los prejuicios que tiene la, la sociedad respecto a esta, a esta enfermedad, la esquizofrenia? Y me refiero concretamente pues a la imagen que, que se tiene de, de violencia con relación a los esquizofrénicos. Pues yo creo que el documental tiene una cosa estupenda que es, eh, te acerca mucho a ti, espectador, como ajeno a aparentemente ajeno a ellos, te pone en un plano bastante igual porque creo que están contadas las cosas y lo que ocurre de una manera muy humana uh -huh. y sí que sirve para, para, para romper el prejuicio que lo tenemos todos, que tenemos una sociedad en la que todo lo que no es perfecto, estupendo y maravilloso molesta. Se yeah. nos llevan ahí, ¿no?, de alguna manera. Entonces yo creo que esto hace una especie de contrapeso y desde un sitio muy humano, muy honesto, y apetece, apetece, aunque es duro de ver, apetece que te cuenten esto y, y, agra y se agradece. La verdad es que esa ha sido la respuesta. La verdad es que un 1% de la sociedad puede parecer a priori pues muy poco, pero lo cierto es que cada día más crece el número de, de enfermos mentales en nuestra sociedad. ¿Crees que tiene relación con realmente cómo está estructurada actualmente nuestra sociedad y hacia dónde vamos? Pues bueno, hay una persona, yo no soy la experta, pero sí que en el documental se dice que en el siglo 21 las el, el problema de la sociedad occidental va a ser el problema de la salud mental. Eh, yo creo que el hombre, una vez que haya satisfecho lo básico es la psicología, es la que es la, la, la mente, la que empieza a llamar, la que empieza a dar guerra. Entonces sí que tenemos aspectos que estamos descuidando y yo creo que no lo noto, o sea, que no es una cosa de una enfermedad concreta mental, o sea, todos día a día nos enfrentamos, o sea, sí o sí, a, a situaciones difíciles que tienen más que ver ya con la mente que con lo básico de la vida, o sea, uh -huh. lo básico la sociedad ambiental ya, ya lo ha satisfecho. Ahora los problemas son más de efecto mental. Entonces sí que advierten, la Organización Mundial de, de la Salud sí que advierte que si no se resuelven este tipo de problemas, pues no va a ser una situación fácil. Yeah. Estamos caminando así a, a nuevos retos a nivel de mejora de la humanidad, no tanto pues eso como de calentamiento global, que ayer escondido en el documental también este de Gore, uh -huh. hasta nosotros mismos, no que como hay problemas que no son tan visibles, tan tangibles pero son mucho más importantes y más serios de lo que han sido otros que el año pasado se manifestaban como más concretos. Uh -huh. Y en este caso la locura puede estar instalada en cada uno de nosotros y me refiero a pues a esta vertiente de, de, de identificación y de empatía con, con lo que se explica en el documental si nos sentimos lejos o cerca de, de aquellos que están son protagonistas en este caso. Estamos cerquísima. Eso es lo creo que tiene bueno el documental. Al final, en lo que ellos tienen son los mismos síntomas que tenemos cualquier humano, cualquier día que estés más abierto, o más sensible. Lo que pasa que esta gente pues de alguna forma no puede controlar lo que empieza a sentir, lo que empieza a intuir y ya y luego también ellos tienen unos delirios que son incontrolables. Todos somos susceptibles de tener delirios. Y te das cuenta y el documental con lo cual nos acerca muchísimo. Uh -huh. a ellos y ellos a nosotros, o sea que si eres un poco consciente y uno se, se, se ha mirado a sí mismo y se ha dado cuenta de cómo es, lo que te cuentan no es tan ajeno, al revés, se puede comprender perfectamente. Eh, en este caso el color que predomina en la película es el negro, no sé si la oscuridad es lo que se quiere transmitir en esta película. Pues mira, eso fue una idea, había una idea inicial de hacer otra propuesta de a nivel de background, que es el, ese negro que ahora lo envuelve todo, uh -huh pero se hizo una prueba y al final nos dimos cuenta que lo, lo sensato es eso. Y hablando de elegir color, pues la suma de todos los colores es el blanco, ¿verdad? Pues uh -huh. el negro sería la como la ausencia de todos. Claro. Y ahí se quedó, pero para para buscar una neutralidad que no por intención de dar oscuridad, sino buscar algo neutro y un marco un marco para ellos, pero no tiene el efecto de oscuro, ni de de algo así como tetrico. Uh -huh. No consideramos que era lo más apropiado. Eh, y en este caso me gustaría preguntar desde al principio me has dicho pues que esta este documental está siendo muy bien acogido, pero habéis recibido pues eh la opinión de algún enfermo de, de esquizofrenia? Pues mira, lo que sí vinieron fueron familiares de. Uh -huh. O sea, es muy curioso que al final todo el mundo tiene una relación mucho más directa con esta enfermedad de lo que pensamos. Y de hecho, la gente que lo vio y le, le llenó, le llegó de una manera más más concreta, es un primo que tiene este problema, jo, no sabes qué ganas tengo de llamarle. Tengo otro vino, otro chico me dijo, gracias, porque tengo un puñado político con lo mismo. Entonces, no han venido directamente los que padecen, pero sí los familiares de Anónimos y son a los que más les ha llegado. Y sí que mi intención es, o de parte de la, de la productora, que esto llegue a toda la gente, pero sobre todo, sobre todo a todos los que tienen una relación directa con la enfermedad, porque creo que les va a ayudar a ellos para verse y escucharse de cerca y a los que están cerca de ellos para entenderles más, pues porque de fondo como no estamos libres ninguno de que claro. nos pase, pues es una es un, es ahí una, un apoyo. En el plano personal no sé si tú antes de, de empezar a dirigir este documental, eh, pues eh, habías estado en contacto con esta temática, eh, no sé cómo te ha afectado después a la visión que tenías antes y la visión que tenías a, que tienes ahora si también se si ha, ha sido modificada. Pues a ver, yo te voy a confesar porque y me a esas alturas yo antes de hacer el documental estaba yendo al psicólogo y a mí me terrorizaba ¿Mm? la idea de hacerlo. Sí, porque Porque sí, de repente, hombre, supongo que tiene que ver con empezar un proyecto, pero como desconozco tanto y sabía que me tenía que meter un año mínimo, uh -huh. pues en esta especie de mundo, y que, hombre, no es como... no es, eh, Que te asusta de alguna manera, ¿no? Pues porque sabes que vas a estar un año en algo muy serio, muy pesado. O sea, no es lo mismo hacer un documental sobre esto, hacer un documental sobre la samba brasileña. No, brasileña, claro, no. está claro. Entonces, ya entrando ahí, me asustó. Y, y me dijo mi, mi psicólogo le dijo es una oportunidad fantástica para conocer mucho más de uno mismo para profundizar en un montón de cosas y para fortalecer muchísimo tu psicología porque porque te van a dar un montón de cosas está está este colectivo uh -huh. ya ha sido así. Y, me, ¿Eh? y ha sido así así ha sido Así ha sido entonces pues ha sido un poco el, el antes y el después me siento muy contenta y la verdad es que sí que me ha aportado algo no lo podría escribir con, con palabras concretas, pero sí que te dan algo de esperemos que a todos llegue por lo menos porque la ignorancia y los y pues las ideas preconcebidas y todo esto es lo que hace que después pues estos enfermos psiquiátricos eh, sufran pues la exclusión social que, que es lo que hace también que después tampoco mejoren lo que deberían no porque estar marginados pues no les ayuda en ningún aspecto no Correcto, es verdad, sí, es el aspecto más duro no con lo que luchan todas las asociaciones, es el estigma que tienen ¿no? uh -huh. y cómo somos todos, pues al final cuesta mucho. O sea, yo siempre he dicho, a, a, antes los niños de síndrome de Down eran muy marginados, yo creo que ahora ya han encontrado un sitio mucho más digno ¿no? en la sociedad uh -huh. y ahora yo creo que es el turno de... O sea, poco, vamos haciendo todo poco a poco y yo creo que ahora sí que... o sea, ahora lo necesitan ellos, o sea, la salud mental debe estar mucho más integrada y tenemos que ser mucho más amigos de algo que es nuestro, o sea, que no de ellos, es de todos. Pues esperemos que este documental, 1% esquizofrenia, sea un granito de lena en, pues, en todo este progreso hacia la gente que lo conozca mucho más, que ellos estén mucho más integrados en nuestra sociedad. Y nada, pues Ione eh, Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Que vaya muy bien.